Eh, sí, eh, como bien decís, eh, había unos fondos que había desembolsado Nación, el segundo desembolso, eh, que cuando la obra se, se interrumpió, se recibió el contrato con la constructora, habían quedado en las cajas de, del municipio sin poder utilizarse porque eh, hay una realidad, es una obra que salió sin redeterminación de, de, de precios. Eso es lo que implica es que... Eh, Nación financia la obra original con los precios de la fecha en que sale. Entonces hubo eh, un, una instancia en que debido a la inflación, a la, a la suba de precios, el municipio por cada peso que, que, que tomaba de la caja de Nación, tenía que poner alrededor de 8 o 9 pesos. Entonces para una obra de 10 millones financiada con Nación, nosotros teníamos que poner atrás 90 millones de pesos. Entonces en un momento se volvió insostenible. Eh, el año pasado, el, el anterior secretario junto con Con Marcos Castro fueron viajaron a Buenos Aires y de alguna forma conveniaron con Nación de poder utilizar eh, lo que había quedado pendiente de la rendición son 44 millones tomando un compromiso con obra delegada de provincia que ya se venía charlando eh, de que provincia un, también un financiamiento de, de parte de la obra de la terminal y también eh, con presupuesto de, de este año 2025 Eh, también sumar eh, fondos municipales como para seguir discutiendo la obra y que esta obra que se empezó y que estaba ahí con, con varios parates se pueda llegar a, a, a terminar o por lo menos eh, un grado de, de, de determinación que permita la, ya la utilización de, de este área nueva. Bien, ¿actualmente qué es lo que se está haciendo la obra? Actualmente eh, se está terminando el cercado olímpico del predio eh, lo que va a permitir también tenerlo más más seguro más controlado eh, la, la instalación deportiva martones también de, de acceso y de, de, de salida, la impermeabilización de la losa, lo que va a permitir también trabajar eh, en el interior de la obra, y las dársenas darnas de colectivos que se habían hecho eh, seis dársenas y que ahora se está prolongando para tener toda la terminal eh, ya completa eh, Hoy llegaron hoy hoy si pasa por la terminal eh, estuvimos trabajando desde temprano en la descarga de los pisos en eh, mosaicos que vamos a colocar en el exterior de, de la obra y estamos avanzando también en la licitación de los baños eh, del sector de baños. Eh, otra obra también que está en proceso ya se están fabricando las carpinterías del hall de, de acceso por calle Guido que es una obra que quizás no se va a ver eh, en la ciudad porque se, se trabaja desde un taller una carpintería de, de aluminio pero bueno, en, cuando estén listas se vendrá, se colocarán y en, en una semana tendremos también el hall cerrado entonces de esta forma tenés eh, el exterior de la obra y el interior ya todo todo cerrado como para poder después volcar los recursos y las energías a, a los trabajos interiores. Muy bien. Eh, ¿Algún plan? Siempre le preguntamos igual también cuando hablamos con Marcos de ¿es un estimativo de cuándo puede llegar a ser la inauguración. ¿Estamos pensando en eh, el año que viene? ¿O fin de año por lo menos va a quedar eh, bah, eh, con un grado de avance del 70%, que se también tuve una nota y les mencioné lo mismo, eh, eso va a permitir por lo menos empezar a usar los espacios eh, de lo, lo, lo que es el área común. Lo que va a faltar después es ver eh, con qué fondos se, se, se, se inician los trabajos en las boleterías, boleterías, confitería, en lo que sería ya áreas más eh, del de sector privado que, que puedan llegar a explotar esas, esas eh, áreas comerciales. Pero todo lo que es eh, eh, sectores de, de ingreso y hereso y áreas comunes, ya se va a terminar tanto con la colocación de piso como también con el silo arraso. Eh, otro de los temas que también hace a la, a la ciudad, a principios de año se ha hablado un poco de que gran parte del presupuesto anual iba a estar destinado al arreglo de calles. Bueno, ¿cómo viene ese cronograma? ¿Dónde están trabajando? No, bien viene bien. bien. Eh, hace poco ya re, eh, retomamos con eh, comunicación con la cantera. Eh, ya es, en realidad, comunicación no, ya los trámites eh, que nos, nos tenían eh, administrativamente eh, de alguna forma comprometidos con eh, la explotación de la cantera, ya, ya eso se destrabó ya de una forma tenemos acceso también a retirar material calcáreo que nos permite eh, aportar las calles que, que necesitan y poder hacer el mantenimiento correcto. Así que teníamos ya copiado lo que se había explotado el año pasado, ya re reactivamos y renovamos el contrato por todo este año, eso lo que nos va a permitir es acopiar material que después vamos a usar en las calles. Este es un... Quizás el viviense no sabe... Nosotros tenemos una cantera... Que está a alrededor de 25 kilómetros de la ciudad... Nosotros lo que hacemos es... Un acopio en un punto central de la ciudad... Eh, en un acopio de, en el barrio Lavalle... Y de ahí con camiones más chicos vamos repartiendo las calles por un tema de obviamente de transitabilidad la batida no puede entrar en algunas calles que se le complica entonces con camiones chasis vamos y aportamos donde es necesario y después con las máquinas funcionando a pleno estamos con los equipos eh, trabajando tratando de sectorizar entonces lo que hacemos es tenemos una agenda de intervenciones barrio a barrio y tenemos todos los recursos eh, concentrados de forma de entrar en el barrio acomodar todas las calles eh, correspondientes y ya dejar el barrio en condiciones para ...para trans, eh, transitarlo. Previo a eso hicimos todas las arterias eh, que, que de mayor eh, transitabilidad... ...como para también asegurarle que mientras el vecino espera que le llegue su turno... ...por lo menos las vías rápidas y, y las vías más más usuales las tengan acomodadas. Calle 20, calle 30, 25, Alice de Amor de Justo, el, la calle 2... ...son calles que, este, que tienen mucho tránsito y que permiten a, a, a los trabajadores... ...también acceder a su lugar de trabajo y a los chicos a la escuela hacer sus trámites diarios. Y la espera también, ¿no?, de la nueva maquinaria que sé que están en proceso de adquisición o ya se adquirió... Exactamente. Eso también nos va a permitir tener mayor poder de, de acción. Eh que las intervenciones en los barrios sean cada vez más más rápidas, no, no desmerecer la calidad, sino más bien que al tener mayores recursos, obviamente van a, van a eh, requerir menos días de, de, de, de acción para salir de los barrios en las condiciones que amerita. Entonces, al, al sumar una máquina más, hoy tenemos dos máquinas en funcionamiento, la idea es sumar una nueva más y eh, reparar otra que, que tenemos también en, en, en reparación en el taller y la que prácticamente duplicaríamos el poder de acción entonces un barrio que quizás nos lleva una semana hoy nos permitiría tenerlo listo en tres días entonces bueno de alguna forma también los turnos desde de, de cada barrio y, y, y las, las intervenciones se van a, a empezar a, a achicar y bueno van a ser mucho más más prontas Bien.